There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw a if the show is through. Silent looks with the cues of the close of smiles. At last the 1998 show, the taught song, no one ever sings. The curfew grow flying, the comedy divine. The bulging eyes of puppets, the story of Alguien dejó que la semana pasada Anedonia empezó en sin pipíes, eh bueno pues la pife de hoy hasta que no tenía que al cabo el, el botonuco de, de la mesa auxiliar que ya por la que sale el, el sonido del, del CD y entonces no sonaba el CD, eh, el CD sí Bueno, bueno es lo primero de todo. Buenas noches a, a toda la gente que tea este jueves, día 12 de 12 de aviento del año 2013. ¿no? A toda la gente que tea el 12 de aviento del año 2013, sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada. ¿no? Eh, el el www.radiocuca.org Pues, pues oye, que, que esa sienta lo que tengo que decir. Y es que están sintonizando la emisora más más mayor de todo eso. Bueno, eso ya es mentira y una chorrada. Oye, no que es la emisora más mayor de todo eso. Y una como, como otra cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, y como otra cualquiera, tampoco. Oye, bueno, cojones, ya Radio Cuca, Radio Cucaracha, Radio Gibrü Y eh, si quieres sentir la sientes, y si no quieres no la sientes No tú me has centrado eh porque ando por aquí todavía haciendo eh, rollos técnicos con los ordenadores como, como todos los hermanos no sé cómo como marreros, no sé si calco este botón Ah vale vale bien Ah joder qué fácil era hacer esto, y es muy fácil o vale, pues, ah, ya, eh, que se me desmadra, que se me desmadra esto. Quiero un poco más bajino, no tan alto. Voy a poner otra vez el micro que tenía en una mano, voy a ponerlo en el, en el aparato este, porque quiero quitar la chaqueta, tengo calor. Qué curioso, <coughs> qué curioso tener calor, eh, estos días que está haciendo tanto tanto frío. Bueno, hoy ya no hacía, ya no hacía tanto frío, eh. Incluso, ay, no echarlo no lo y fui. O fui a la huerta y no estaba... ...no estaba chelado todavía... Ay, ...lo que tengo yo una sed del copón, tíos... ...tengo una sed del copón... ...y un no traje, no traje agua... ...o sea que bueno, no sé que, cómo voy a arreglarme hoy... ...para pa hacer el programa... ...porque a mí que me gusta para arriba... ...estar aquí dando la... eh, ...casi sin callar, sin poner un... un cantarín por medio... ...para pa por lo menos descansar... ...bueno, eso lo... ...si acaso... ...si acaso... ...bueno pues... ...pues a medio programa... ...por qué? ...a medio programa... ...que sabe Dios cuando... ...cuando y eso... ...porque claro... ...eh... eh ...el medio programa... ...si llevo una hora y dos... minutos... ...pero igual fago... ...una hora y media... ...y entonces sería a los cuarenta y cinco... ...igual fago dos... ...y sería a los sesenta... ...que sé yo... ...no sé, no sé... ...y de tú que hoy... estoy bastante cansado... ...¿eh?... Variar, yo, ...yo creo que empiezo así... ...la mitad de los programas de Neudonia... Ah no lo deja, estoy en Edonia bueno sí fíjese algún comentario en el que decía lo de que en Edonia empezaron a sin pi el otro día y tal pero pero bueno decirlo así presentarlo de manera formal, hola buenas noches, estáis sintiendo anedonia pues eso no lo decía de todavía, ¿eh? Digo digo ahora, hola buenas noches, estáis, estáis, estáis sintiendo anedonia, estáis sintiendo, estáis sintiendo al anedónico miserable, ¿eh? ...al anidónico miserable a través de... ...del son de Arroyo y Cucaracha... ...en mi... ¿cuántos van? 6 años ya... ...8, 9, 10, 11, 12, 13... ...sí, van seis para siete... Así, ...no, van seis... ...y sí, muy poco todavía... ¿Mm? ...que no vaya yo de gallo aquí... De, oh, ...soy veterano... tal <ríe> ...se más veterano que los que lleven menos tiempo que yo, pero soy menos veterano que los que lleven más, vamos a ver. Esto, ¿no? La chulería no lleva una cosa, no lleva una cosa. Yo cuando ya era más, más modu, ¿eh? eh, una de mis, ...de mis primeras ocupaciones podríamos decir laborales, porque hacía algo a cambio de un dinero. ¿eh? Se puede que lo hacía más bien a cambio de una satisfacción. pero aparte de la satisfacción también era, también era importante ¿eh? el dinero, ¿eh? mucho tiempo yo creo que exclusivamente por el por el dinero ¿eh? yo ya era eh, monitor deportivo eh, con, con guajes, ¿eh? con guajes a más, bueno guajes, eh, guajes pequeños, de, de entre ocho, 7, hasta 10 o 11 años, como mucho, Por la mayor parte del veces ocho o nueve la mayor parte de los años... ...porque fueron muchos años... ...fueron muchos años de... ...de, de la mi vida... ...dedicado a eso... De, de, ...mentira, no me dedicaba la mi vida a eso... ...porque eran unos cuantos horas... ...bueno, eran bastantes horas, eran unas montón horas... soles, eran más de las que... ...de los que trabajo ahora mismo... ¿Mm? ...sí, claro, pongo más o más, ...joder, sí, bastantes más de los que trabajo ahora mismo... ...sí, sí... ...entre eso, entre entrenados... Eh, ...tres días a las el man... ...una hora y media cada día... y, y llevarlos luego los sábados o los partidos cuando había y tal, sí, trepitos y flautes, bastante más de lo que trabajo ahora, mucho más de lo que trabajo ahora, Cago la ley, eh. Ahora trabajaré cinco horas y de, y de aquella yo creo que, que, que ocho no les quitaba aire, ¿eh? bueno, igual. El caso es que eh, esto bien todo referido al, al tema de la de la chulería, eh. decían antes. Y ya que yo... Eh, ...en esos tiempos... Eh, ...bueno pues... Oye, ...cuando estás tratando con guajes de, de esa edad... ...pues bueno, los niños... ¿eh? Mm, ...y es fácil... Eh, ...los niños... ...toles emociones y toles actitudes... ...y demás... ...tan exacerbades. ¿eh? El niño tímido ya más tímido... ...que el adulto tímido... ...el, el niño agresivo... ...muchas veces ya, ya más agresivo... que ...que el adulto agresivo... ...y el niño chulo también... lleva más chulo que, que el adulto chulo... ...lo bueno que tienen los niños... ...y es que, es que experimenten... ...con muchas muchas actitudes... ...muchas diferentes emociones... ...y, y bueno, experimenten con ellos... ...y eh, al final... pues ...la configuración final... ...cuando ya van llegando a... ...a mayor años... ...pues sí, ahí hay una que... Que bueno, que puede cambiar, por supuesto, que yo soy defensor de que todas las personas pueden cambiarlo todo eh, a lo largo de la subida. De igual que me venga una persona de 90 años y me diga, yo siempre fue así, no voy a cambiar. Eh, poder puede cambiar. ¿eh? Otra cosa sería es que sería más fácil o más difícil. a los niños sería más fácil. ¿eh? Y a los mayores más difícil, claro que sí. Pero bueno, siguiendo con el tema de la chulería, que no hay por qué... No hay por qué salirse a otros temas, aunque bueno, el programa y mío es algo si quiero, eso también tenéislo claro todos, ¿no? Ver, espero que sí, porque bueno, eh, eso es más a tenerlo claro porque porque ya es eh, el programa y mío, el que venga, el que se ponga a sentirlo, él sabrá por qué lo siente, ¿eh? él sabrá la, no sé, yo sigo pensando que no entiendo por qué la gente siente anedonia, ¿eh? no hay falsa modestia, de alguno dirá fuerza falsa modestia. Eh, no, realmente no pienso que este programa sea así atractivo como pueden ser otros de, de la misma Radio Cuca. Hombre, y es, verdad, y es verdad que hay gente como yo que gusta la, la radio, que gusta sentir voces voces de, de personas en la radio, pues entonces, sí, joder, esa, esa persona puede prestar, porque a lo mejor le pasa como a mí, que yo muchas veces tengo la de fondo ¿eh? y como si fuera la, la nana. ¿Eh? La nana mm, No necesariamente estoy estoy sintiendo lo que dicen Pero sí que estoy Sí que estoy a gusto sintiendo voces ¿eh? Aunque no tenga voces humanas Aunque no esté atento a, al contenido de las palabras gustame estar sintiendo palabras También es verdad que gustame cuando eh, Bueno, gustame siempre en general Pero bueno, gústame más cuando la voz Esa que estoy sintiendo y una voz así radiofónica ...de locutor guapa no como la mía yo reconozco eh, y esto sí que no, ni falsa modestia, ni yo yo no tengo voz radiofónica ¿eh? Eh, yo siento me porque sí que soy un poquitín narcisista y siento las grabaciones de, del programa cada cada semana podía uno puede decir podía justificarme diciendo no hombre no oye para ver si tengo fallos y, y corregirlos es una mentira como la copa en Ya sabéis que me la sudo bastante tener tener fallos. Yo no tengo ningún problema con los fallos. Y es de verdad una cuestión... Sí, yo cuido que el narcisista. Gústame sentirme a mí mismo. También es verdad que me sentir lo que dice. Porque yo cuando marcha aquí no, no, voy a, no voy a saber qué es lo que dice. A lo mejor sea grandes rasgos ¿eh? las cosas de... De los que falé, alguna que a lo mayor me llamó más la atención y quedé con ella, pero pero no creo que, que sepía los detalles ¿eh? de, de las cosas que. Bueno, no, no creo, no, no. Seguro que no, porque ninguna es hermana en los detalles de las cosas que hunde. Ahora que no va no va a ser esto diferente a las otras, me parece a mí, ¿eh? Me puede ¡adiós! Oh ¿Quién está abriendo la puerta y pegando.? Bueno. ahí un segundo porque encima están tan picando en la puerta se sentía el fondo ya ya marchó porque ahí no hay no hay nadie, no, no había nadie no para para cuando yo salí, que si yo a lo mejor estaba, estaba confundido porque no sé, extrañame mucho estes hores nadie venir a, a a Radio Cuca, ¿Mm? no sé, no sé, extrañame mucho, pero bueno, puede ser de algún tipo de, yo qué sé, de, de macarra, de ¿eh? qué sé yo ¿Mm? A lo mejor uno que venía a dar el palo, que pensaba que con un poco de suerte igual estaba la, la puerta abierta y, y podía venir a, a yo qué sé, pues a afanar algo por aquí. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, yo sigo en todos con el, con el tema con el que estaba. Estaba ¿eh? hablando de, de la chulería, ¿eh? de la chulería, y, y la chulería llevóme a, a acordarme de, de, de aquellos años en los que yo fui. Monitor deportivo, ¿no? joder, y ¿sí, siguen otra vez al que te pego. Bueno, pero es un en otra vez. El, el Engedellu, no era ninguna carra eh, que viniera aquí a, a dar el palo ni nada, ya era el de Fanjul. Pasa usted por aquí, Collazo de Fanjul. Bueno, buenas, perdón por la intromisión, pero yo que estaba escuchando a ver que decía que tenía sede, y... vine agua Hostia, trayame una botella de agua, no sabe el, el favor que me hizo, porque de verdad que digo yo, ¿cómo coño voy a contar el programa hablando sin. ¿Qué? C ¿Cartel de ah, Pero cartel de la asamblea, pero la asamblea ya pasó mañana Ah, que lo pusiste el martes y que no está Ah, ya que está contándome que tenemos asamblea general el, el sábado Y está contándome que había un cartel puesto aquí Y no está, bueno Bueno, y pena porque, porque a estas alturas ya Bueno, para la gente que juega que programa mañana bueno pues nada que estaba estaba yo con lo de la, con lo de la chulería ¿eh? no acabo yo de contar lo de la chulería ¿eh? esto, porque además ahora voy a aprovechar para pa echar un, un tracking de agua a ver. A ver. Ah. Ah. coño fuerte cierran las botellas estos de, de la fuensanta ah. joder qué buena está ¡Madre de Dios, cómo te ha prestando un bestiagua! ¡Ay, Fanjul, no sabes el pedazo favor que me hiciste trayendo un bestiagua! Ya que hoy cené a más... Voy a lo que cené. Cené una, un rollo... ¿sabes lo que es el rapón? ¿Eh? ¿Sabes eso? A mí una de las cosas que más me, me presta comer, el, el rapón. El rapón lleva una especie de... De, de torta de maíz. Una especie de empanada. Faliña de maíz. Lo que pasa que... Cuido que no lleva eh, que no lleva formiento ¿eh? pero qué tipo de están sonando rutios, tíos. Hay no, un gochu, están ah, sonando gruñidos de gocho No tengo muy claro si llegué <risa> medio rutios, medio gruñido de un gochu. Lo mejor hay un gochu ruteando. <risa> ¿Qué pasa? Y el, y el, el, el impresentable este, pero mira qué tipo de, de tono tiene en el teléfono, madre de Dios, increíble. bueno pues vale ya tenemos qué hay de esos marches ah pues bueno bueno pues vale tranquilo tranquilo pero si sea si, más para mí es muy agradable tener visitas en Edonia lo que pasa que bueno una visita de este es que marcha que bueno bien a trayeme agua esto está bien. oye porque siempre vos ah, pues, estaba, estaba contando vos lo que ya es el rapón el rapón y yeah, eso llevo yeah, una una torta de harina de maíz lo que pasa que que no lleva no lleva formiento... ¿eh? no lleva para parece o lleva muy poco porque no, parece pues que no lleva nada que no sube nada bueno y, y que va mmm, en vez de ser como una empanada que que va cerrada al medio y que y que lleva y que lleva eh, lo que sea ya la carne la, el bonito lo que tal en medio entre capa y en capa de del pan Eh, aquí lo que se falle una vez que tienes la torta fecha antes de meterla al horno y y clavai... cachinos de gocho muerto y lo que tal eh, quien dice gocho muerto puede llamarlo eh, chorizo picadillo chamón, eh, estas cosas eh. Me, en la, la que yo hacen esta esta noche en concreto pasme que, pazme que llevara, llevaban a más eh, picadillo de, de chorizo Bueno, el caso es que eh, lleva un tipo de, de comida, eh, digamos que bueno, como es muy grasa y bastante salada, además eh, genera mucha sede, eh, sed, sed eh, osmótica. Sabéis que hay, bueno, si no lo sabéis, digo os lo yo. Hay fundamentalmente dos tipos de sed: eh, la sed hipovolémica y la sed osmótica. La sed hipovolémica y por, eh, bueno, pues como su propio nombre indica, si es que sabéis. Eh, latín o latino o griego porque yo no sé muy bien de no, vienen estas cosas, no no sé tanto. Pero bueno, clase de hipovolémica allí cuando baja eh, hipo bajo pequeño eh, volémica del de volumen, joder, de, de la sangre, que vaya lo que lle el líquido de la de la sangre. Eso yo la sé de hipovolémica, que puede ser Ah, sí, sí, ah, que cierro yo, sí Espera un segundín que voy a voy a echar a el, a el pie y a la puerta, ¿eh? Un momentín Perdonaime, eh Perdonaime, señores y señoras Que fue ya una visita rápida Venga, anda. No, pero una visita muy, muy fructífera Porque el la juguetilla no un vecino La falta que te de agua Venga, un segundín, ¿eh? ya sido, ya marchó, ¿eh? así que sigo aquí, sigo aquí, bueno pues nada seguimos con la historia, tengo dos, dos frentes abiertos, ¿eh? dos temas abiertos no, no pensáis que se me olvida, tengo el frente de la de la ¿eh? y por otro lado tengo el, el frente de, del rapón, eh, buenas noches Fuku, que metió ese Fuku al al al chat ¿eh? Eh, eso que quiero decir que esta noche puedes sentirlo, por internet Bueno, pues eh, eh, está bien eso, está bien eso. alegrome de que pueda, de que pueda sentirse, por internet Entonces pensando que joder, estaba, estaba yo con miedo de que, de que <risa> hoy fuese un programa, un programa corto. Porque claro, el, el rapón, eh, lo he dicho, y es muy salado y es muy, y es muy grasiento y provoca sed, no, no nepo Y esta que vos decía en antes. sino es eh, osmótica osmótica ese por la eh, el, no sé muy bien lo que a la, la osmosis esta eh tendría que venir un un, un químico para para contarnoslo bien pero bueno que que viene a ser más o menos una una cuestión de a ver ahí que están he perdonando que estoy regulando regulando el, el micrófono Eh, la sed vaya tenía una cosa en la mano que no sé qué físico con ella si la metí al bolso si no la metí al bolso joder eh. a ver aquí así ah, está aquí está aquí vale ah no no no está joder ¿dónde cojones metería yo lo que tenía en bolso caro eh, a ver. teníamos uno, tenía la mano y sé que la, la posee en alguna parte joder, ¿en qué parte sería? Pues qué putada. Sería una putada muy gorda perder esa cosa. Vamos a ver. No, aquí no está, aquí no está. Ah, está aquí, está aquí. Vale, ya aprecio, ya aprecio. ¿Eh? <risa> Perdón. Y que vaya, vaya no tengo, ¿eh? <risa> no lo no entendéis ahora cuando.. Cuando decía yo antes lo de, de que no sabía por qué las personas, ¿eh? las personas vosotros, ¿no? los que estáis sintiendo esto teníais tenéis interés en sentirlo, porque aquí vengo a hablar de mis cosas. pasa mal, imagináis vos, ¿eh? imagináis sois capaces de, de ver a algún locutor ¿eh? serio, no como yo eh, contando por la radio que perdió una cosa, que lleva en la mano, que sacando las cosas del bolso y fue haciendo ruido al posarles. ...les llaves enriba... ...enriba a la mesa de... de... ...ay Dios... ...en fin... ...esto puedo hacerlo una más... ...el neodónico miserable... ¿eh? ...pero pero curiosamente siente... ...que, que sienta el neodónico miserable... ...y yo he encantado... encantado de que... ...de que me sientan... ...eh... ...a lo mejor sentiréisme a lo mejor por eso... ...precisamente... ...porque... ...porque no soy un... ...un locutor al... ...al uso y... ...será por eso... ...será por ese motivo... ...joder... ...si fuera... ...si yo por eso... Claro. A veces pienso yo sentiría a quien que ofreciera un, un programa como yo, como el mío. No lo tengo no sé, no lo tengo tan claro. Igual sí. Igual sí, qué coño, es sí, verdad, sí. Sí, si sí, yo lo pienso y prestaría, me lo mejor un programa así de <ríe> desbarreando, Ah, pues igual sí, igual sí. ...falando de la sed osmótica y la sed hipovolémica... ...una que de decirlo de la sed osmótica... ...que es la que yo tengo en este momento... Eh, ...la sed osmótica... ...y la, la, que, la que tiene que ver con una... ...con una falta de equilibrio... La osmosis y algo así como un equilibrio salino... ¿eh? ...lo dicho, necesitaría un bioquímico aquí para... ...para explicar estas cosas... ...a lo mejor un químico porque... No necesariamente, eh, no, tiene que ser en, en células. En este caso, yo la célula, me parece, que tiene que ver con el tema de, de la correlación de sales entre, eh, el plasma celular y el sanguíneo. Bueno, no sé, hay historias. Pero bueno, el caso oye, que si tomas mucha sal, tienes mucha sed, hay que compensarlo bebiendo, bebiendo mucha agua, ¿vale? Eso ya era todo el tema de la, de la sed hipovolémica, y la sed osmótica. y en antes de eh, de llegar el el mico y de fajul para traerme el para traerme el agua eh, Dios si lo pague una pena porque Dios no tengo yo muy claro que exista y si existe igual no se no se dedica a andar pagando aguas por ahí pero bueno oye si no llegue Dios pues que sea cualquier otro otro tipo de, de ser de cosa de destino de tal pero pero yo el agua aprecio la mogo yo ¿eh? En serio vos lo digo, ¿eh? yo bebo muy pocas cosas aparte de, de agua. Me puedo beber, bueno, bebo, a ver, cualquier cosa que beba lógicamente está basada en agua, en agua, el agua y, en la, y en la base de, de absolutamente todo y el, el disolvente universal. Pero pero bueno, quiero decir que yo prefiero beber agua eh, sin más que beber otras cosas, que si refrescos, que si tal. O me gusta más la leche de vaca. Eh, pese a lo denostada que está que tratenos como apestados a los que a los que eh, bebemos leche de vaca pero bueno me sigue sigue prestándome además como ya sabéis que yo soy bastante bastante iconoclasta eh, incluso creo que, que, que solamente aunque me sentase mal que no y me siento de maravilla aunque me sentase mal yo creo que nada más por llevar la contraria seguiría bebiendo leche de vaca bueno, de ese mes en cuando consumo de algún producto alcohólico ¿Eh? Básicamente sidra tomo, No tomo prácticamente nada más No siendo no siendo cuando llegan las fiestas de San Mateo Llega el pino Felicia Y entonces alguna que periña Pues oye, ¿eh? Al, alguna cae Poques Bueno, poques no, demasiadas para mí Pero bueno, da igual no Era ese el tema del que estábamos hablando Estábamos hablando de la chulería ¿eh? no, no, Joder ...van baña, baña media hora de programa... ...y todavía no falé de la chulería... ...yo quería hablar de la chulería... ...y, y quería poner un ejemplo relacionado... ...con los míos años de monitor deportivo... ¿eh? ...que fue... Eh, ...pues... ...creo que el mi primer trabajo... ...en serio... ...porque pensando, pensando, pensando... ...yo empecé a ser monitor deportivo... ...cuando tenía eh, 15 años... ...15 años... ...y seguí... ...15 tenía que tener menos... ...sí, pues tenía 15, tenía 15... ...fue haciendo memoria de tal... ...tenía 15 llenos... ...porque tiré de los 15 hasta los 22... ...hasta los 22... ...a los 14 ya era árbitro... ...sí, es verdad... ...a los 14 ya era árbitro... ...y luego a los 15 ya me metí al monitoreo... ...y tuve hasta los... ...hasta los 22 monitoreando... ...siempre ya os digo... ...siempre jugajes de... ...de 8, 9 años... Una, una cosa así na. y bueno pues como hablábamos de, de que los niños en general mmm, tienden a, a a experimentar bueno por lo menos a, a ver, tienden a exteriorizar eh, a, a poner en práctica eh, las emociones y, y las actitudes y tal mucho más eh, que los adultos los adultos somos más, como diría yo mentirosos ¿eh? sí porque te iba a buscar otras palabras que si sí, más civilinos, más cautos, más tal, no, somos más mentirosos, ¿eh? los niños son, intenten a veces ser ¿eh? también mentirosinos, ¿eh? pero cuesta, ellos pues, ellos pilla, se les pilla muy bien. Eh, nada, no, nada más no suelen ser mentirosos en cuanto a estas cosas, suelen ser bastante, bastante transparentes, ¿eh? e incluso son transparentes hasta cuando son mentirosos, sabes cuando eh, cuando están siéndolo, son transparentes para mentir. ...la mayoría, oye... ...pues habrá los que se ellos... ...dean muy bien mentir... ...pero la mayoría no... ...la mayoría ellos... ...se los pilla muy bien... ...bueno pues había... ...eh... ...como tantas actitudes... ...había también... ...nenos muy chulos... ...eh... ...muy chulos... ...muy... cada ...que yo soy el mejor... ...que no sé qué... ...que tal... ...y... yo siempre ellos decía una cosa... ...una cosa que yo creo que no entendía... ...en la mayor parte de las veces... ...pero yo solía decir... ...yo... ...tranqui, chaval... ¿Eh? Que siempre hay un pistolero más rápido esto seguramente sabrá en mi en mi amigo el pistolero manegu eh a qué me refiero refiérme a un a un tópico un tópico de les, de las películas del oeste ¿eh? en las películas de del oeste muchas veces el el tópico este que se que se presentaba muy a menudo era el de un pistolero que ya era muy rápido ¿eh? como ya era muy rápido mataba a los atos Pero siempre, al final de la película, acababa llegando un hombre más rápido que él, que lo mataba a él, ¿eh? pegaba y el tiro. Y, y de alguna vez eh, salía esta, esta frase con la que yo me quedé, la de «siempre hay uno más rápido», «siempre va a ser uno más rápido». Aunque sea por el, porque, bueno, porque es un personaje nuevo... ¿eh? Eh, porque, porque, oye, viejenta el, el el pistolero original, fue ese viejo, y el nuevo que llega, el mozu, el joven, pues bueno, pues está tan mayor, tan mayor los reflejos está, bueno, pues oye, eso. ¿no? Entonces yo les decía, decía esto a los niños chulos, no no seas tan chulo, no me vayas tan de guay por la vida, que siempre va a llegar uno más rápido que tú, siempre hay uno más rápido, ¿eh?, Siempre hay un pistolero más rápido Buen, juegos huevos, esto yo os decía yo En años de, de 8 o 9 años ¿Creéis que me entendieron? Eh, ¿Qué coño iban van a entender? Joder, lógicamente no ver, No me entendería ni uno mayor Diciendo esto ¿eh? eso, eso decía lo casi para mí Bueno, de alguna vez o de alguna Sí que lo expliqué ¿eh? y, y yo creo que me dio loco yo ¿eh? Sí, una cosa que yo solía Que yo solía Imponer en poner Porque yo de aquella ayer era muy mal bicho, ¿eh? no era como ahora que soy de eso de que cada uno pega como mejor y me parece y tal, no, no, de aquella ayer era yo un dictador, sobre todo ejerciendo esa esa función ¿eh? de, del monitoreo con los guajes, era muy dictador, ya no muy dictador, y era, sobre todo al final, no al principio no tanto, ¿eh? pero al final, claro, coincidió oh, la mitad de, más de la mitad del periodo en el que yo me dedica a eso. coincidió con mi época de, de universidad yo cuando digo a la universidad ayer era un mal bicho y era lo peor No que, que ahora ya mucho mejor. ahora lo único que a lo mejor soy más mesado, más eh, más peor, más mentiroso igual, más mentiroso que de aquella de aquella esterilizaba lo todo sin, sin problema de aquella era un mal bicho bah. yo creo que, que hay mala mucha gente De aquello. Y, y y lo que me extraña allí que en única allí era peor a, a mucha más. O que mucha de aquella gente pues pesa todo con los años, ¿eh? después con el paso de los años pues pues siguen siendo amigos míos. Y eso es la verdad que aprecio mucho. Ellos igual no lo saben, ¿eh? ellos igual no lo saben, pero solo yo, solo yo y y aprecio los bien por ese fecho, por el el de el de que aguantaron a un ...a un ser increíblemente molesto y... ...y, y cafiante y... ...no sé, yo de aquella... ¿no? ...la verdad que yo me acuerdo como ayer la yo mismo de aquella... ...y digo, ¿cómo coño nadie podía... ...podía aguantar, eh... ...vivir con... ...vivir con una persona así, ¿no? De aquella vivía todavía, lógicamente, con la... ...con la familia, ¿eh? Y no tengo ni idea cómo me aguantaba ...estaba de mala hostia siempre, ¿eh? Ya os conté más veces que, bueno, para mí la, la universidad fue básicamente un centro de, de tortura. ¿Eh? Pasé cuatro años sufriendo, básicamente sufriendo. Ha metido su parte buena, conoces gente, ¿eh? aprendes y todo alguna cosa, muy pocas, ¿eh? muy pocas cosas, porque eh, allí, bueno, aprendes, a ver, aprendes muchas cosas, no pocas, pero digamos que aprendes. poques de de, de los que supuestamente vas allí a aprender. Aprendes muchas más, pues aprendes de, de la gente con la que te relaciones, de cómo ya la vida, de cómo funciona el mundo. De esas cosas sí, sí aprendes, si sí aprendes, porque ves, lees, ves ese allí, a ver, ves. Que por ejemplo, yo qué sé, pues por poner un ejemplo, la universidad y un mundo de, de llameculos. ¿eh? Si llames los culos adecuados. ¿Eh? como decíamos de aquellas si y llames los que tienes que ver pues entonces eh, las cosas saldrán bien si si no le llames pues pues saldrán mal por mucho que estudies y por mucho que tal sí bueno pues tratar de sacar buenas notes y estas cosas y, y altas calificaciones pero de igual al final ¿eh? una vez que, que termines los los puestinos y, y adeu y, y les perres y estas cosas y les beques y les subvenciones y todo esto no tienen no tienen mucho que ver con, con las calificaciones tienen que ver con pues con eso con los con los culos que, que hayan visto con con los pollas que comiste figurado eh, figurado no creo que nadie se dedicará a ver ningún culo eh. te para alguna polla no te diría yo que no eh. no te diría yo que no Eh, voy a pensar mal voy a pensar mal pero no te diría yo que no que de alguna apoyada de quien no, no comiere pero bueno oye si tuvo que comer una polla para para sacar una plaza plaza una subvención unos perros pues mira bien oye bien bien bien apañado bien apañado ella vale porque al fin y al cabo no llega me iba a decir una no, niña algo agradable, bueno que sé yo, igual la que la comió tampoco y te gustaba el, tampoco te gustaba el tema. Entonces, bueno, pues mira, Y una manera muy guapa de, de conseguir un porguello, si, si Reba es una cosa que, que te gusta, ¿eh? y, y, y con ello saques un, un beneficio, hostia, qué guay, pues mira, no estaban mal. ¿Mm? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo de aquella por ese, de aquella ayer era yo muy íntegro. con los años no, no, no sé siendo igual de íntegro eh. con los años no ve siendo igual de íntegro y de aquella no quería yo no quería yo llamar ninguna ningún culo y ni comer ninguna polla y, y me de de por la vida eh. y, era muy mozo, y era muy mozo y pensaba que las cosas por lo de otra manera la, la, llamaría ahora culos comería pollos Hombre, no lo sé Bueno, qué coño, espérame que tampoco. <ríe> soy un necio, soy un necio fin y al cabo y <ríe> yo sigo, sigo la, la misma, sigo las, las mismas Trece que, que de aquella. Pero bueno, que decíamos que de aquella, que ya era, yo era un, una persona realmente desagradable y que no sé cómo nadie aguantaba. No sé cómo la mi familia seguía, seguía viviendo conmigo, no sé cómo no me echaron de casa. ¿eh? No sé cómo no me echaron de casa aquel que, que estaba todo el día de, de, de mala hostia. ¿Eh? Que, que estaba siempre dando malas contestaciones, que que estaba todo el día protestando por todo, quecheándose. Hay que reconocer que que a ver que yo estaba pasándolo muy mal, estaba sufriendo mucho, pero lo peor es que estaba haciendo ellos, haciendo yo sufrir a los a los demás, ¿eh? estaba haciendo sufrir a otros. Eso por fortuna ahora ahora ya no, ¿eh? ahora ya soy soy bastante incapaz. Desarrollé una capacidad que yo no tengo claro que tuviera que tuviera en antes, eh, pero por algún motivo no me no me preguntes por qué ni por qué no eh, desarrollé una una capacidad de de empatía tremenda tremenda tremenda sabéis más o menos lo que lleva la, la empatía, ¿no? La empatía yeah, consiste en ser capaz de De ponerse, básicamente, no voy a meterme en, en cosas más, más complicadas, ni más profundas, ni más académicas, ni más hostias. La empatía allí ponerse en el sitio de los demás, ponerse en el sitio del otro. O uno, a otros dirán, oye, no, identificarles las emociones de la otra persona. Y, bueno, esto, sencillamente ponerse en el sitio del otro. Y yo creo que te, te desarrollé, mira yo no soy, ya lo de sobra los que los que te, te sentís este programa, no, no que te yo muy contento conmigo mismo, no, yo no hay muchas capacidades que yo digo oh, esta capacidad que yo tengo, yo la hostia, esto fue muy bien, esto fue no, no todo lo contrario, yo soy bastante crítico conmigo mismo, no, no creo que, que valga mucho la pena. ¿Eh? Ni, que, ni que tenga ninguna Ninguna dote especial ¿eh? Pero miren, esto sí que Según va pasando el tiempo Yo voy mirando Voy pescanciándome de que Me parece que sí tengo más Más capacidad empática que la media ¿eh? que, que empatizo Más que Más que otras personas ¿eh? Dame esa sensación Dame esa sensación Sabéis un, un colectivo <ríe> Por así decirlo con el que me di cuenta que, que empatizaba ya hay mucho tiempo ¿eh? que empatizaba en el sentido de saber ponerme en el en el sitio de ellos y más o menos saber que ya lo que lo que tabe, lo que estaba pensando bueno pues los niños curiosamente los niños lo, los mismos niños aquellos eh, eh, con los que yo ya era un dictador cuando los monitoreaba deportivamente ¿eh? pues para con los niños desarrollé una empatía bastante bastante grande bastante grande en el sentido de que muchas veces pues veía a los mayores eh, espotricar sobre algo que hacían los niños y yo decir Dios, no hombre no pero ¿no te acuerdas que tú también seguramente cuando eras niño y tal decía no que voy a acordarme cómo voy a acordarme de cuando yo, de lo que sentía cuando yo era niño yo creo que eh, esto materializóse una vez que creo que ya era la, la mi prima ¿eh? y era pequeña y nunca quería comer no me acuerdo lo que era pero ponte que, que fuera una verdura que es lo típico que no que no quieren comer los niños ¿eh? o, o, o que no queríamos comer tampoco los, los que ahora ya no somos niños y, y comemos verduras sin problema pero no queríamos no queríamos comer de en aquel momento eh, la cuestión es que bueno pues ella decía estaba la, la mioma me parece que ya era la mioma Diciendo, ah, come esto, ya ah, no, que no me gusta. Y a mi mamá, pues lo típico de los mayores, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo probaste nunca? Y en ese momento, <ríe> acuérdome que, que, que dice a mi mamá, porque vi que lo estaba diciendo en serio, pero sin probarlo, ¿cómo vas a saberlo y tal? No sé qué. Digo, mamá, pero vamos a ver, tú, no, no fue falta probar una cosa para saber que no te gusta, ¿eh? Cuando ella es niño, cuando ella es mayor, pues, pues ya sí, ya. Eh, eh, o ya digo no, no, yo que no lo como porque tiene un aspecto que no me llame tal pero cuando yo es niño eh, digamos que a lo mejor no tienes todavía esa facilidad para describir exactamente no, pues yo que no me gusta como vuelo no me gusta el aspecto que tiene y entonces dame, eh, dame cosa me tuvo la boca porque no me gusta la pinta que tiene o de alguna cosa de esas pero cuando yo es niño <ríe> sencillamente sabes que eso no te gusta no tienes falta de probarlo ¿eh? sabes que no te gusta y exagerando exagerando ¿eh? y una exageración muy grande eh, y es como lo de la mierda ¿eh? que sabes que no te gusta la mierda aunque no lo apruebas nunca no tienes falta de probar la mierda para saber que no te gusta y es diferente y una exageración porque estamos hablando de de comida ¿eh? y la comida en principio pues, pues comerse toda ¿eh? Pero, bueno no siento sé, que tengas de algún tipo de De, ...de alergia o intolerancia... ¿eh? ...la comida pues come la toa... ¿eh? ...yo me, me llamaba... ...muchas veces la atención... ...la atención a ese tema porque... ...dios, la de cosas que había... ...que cuando yo era niño... ¿eh? ...no comía y, y ahora les ¿eh? ...tranquilamente... ...yo que sé, pues de pequeño... ...de muy niño, ¿eh? estoy hablando de muy niño... ...porque ya con el paso del tiempo pues, ya fue la cosa... ...pues no me gustaba la, la fruta... ¿eh? Bueno, quitando plátanos y manzanas, pues que ayer todo lo demás fruta no me gustaba. Ahora encantan la fruta. Eh, no me gustaban las verduras, ninguna verdura. Eso lo descubrí porque ya era, Descubrí porque eh, en la mi casa las verduras preparabanse casi siempre poco menos, poco más que cocidas. ¿eh? Verdura, verdura cocida y y venga. y yo me cargo, y la verdura y de por sí tiene un sabor amargo pues que cuesta un poquillín en general al paladar al paladar humano pues apreciala y tal, pero claro cuando faes una verdura y, y la cicales con, con otras cosas con, con otros sabores con con otros alimentos oye, pues ya es diferente ¿eh? de eso sabes cuando me pescancé ya era bastante mayor en un en un en un chino Jamás en un restaurante chino porque la primera vez que yo fui a un a un restaurante chino ya ya os, ya os digo eh bastante de bastante mayor de bastante mayor fui a un restaurante chino y y pedí por probarlo ver cómo era un un rollo de primavera de esos y yo dije bueno en principio a mí esto me va a gustar porque tiene tiene por dentro que yeehcol o no sé qué hostias A mí supuestamente la verdura no me gusta, manda ¿eh? huevos, bueno, que conmigo me de maravilla, claro, igual va a ser que no yo lo mismo. Entonces yo ahora, pues oye, cuando cocino verdura, tú que yo ahora ya, ya soy, ya llega al, al estado de, de que para mí comer ya no llega no, no más que quitando excepciones, eh, meter combustible al organismo para que siga, para que siga furlando. ¿Eh? sencillamente yo agarro la, la, la cuando tengo falta de, de cocinar abro la nevera miro lo que hay echo los toscientos para la pota y, y a la venga, pues lo que lo que salga ¿eh? y como mañana mañana voy a meter <coughs> saqué unos eh, que tenía puse esa remollo tan remollando toda la noche y mañana pues miraré lo que tengo por la eh, por, ahí, por la despensa Sé que tengo ajos, tengo cebolles tengo zanahorias y ahí tengo unas rabices Pues mira, igual va todo. Faves con con faves con zanahoria, así con zanahoria y cebolla. Buah, eso tiene tiene que estar tiene que estar cojonudo para lo que tiene por lo que tiene que servir que lleva pa, que para pa, pa aportar combustible al al organismo, para eso no para y no para pa otra cosa, eh? y No más nada. ahora eh, ahora. Eh, eh, en otros tiempos eh, a lo mejor cuando ya eras niño y hay otra cuestión que también yo creo que empatizo bastante con o que empatizaba y que, o que empatizo tú, ya, bastante con los niños en el sentido de que consideren, cuando ya eres niño consideres el, el comer el comer lo que te gusta eh, pues llegará a considerarlo un, un placer un, una situación placentera un fuego, comer lo que te gusta, claro de la misma manera que, que lo que no te gusta y, y, y un castigo y un infierno ¿Mm? como os decía los los niños tienen una cosa o todos tuvimos en el nuestro momento una una cosa que después yo creo que de algunos por lo menos yo perdimos no sé si los demás también lo lo perdiste ahí a, acerca de, de esto que voy a decir tienen una ...la capacidad de... ...de acrecentar todas las emociones... ¿eh? ...el niño que... ...que quiere... ...quiere más... ...el niño que odia, odia más... El, ...el niño al que le agrada una cosa... ...le encanta esa cosa... ...el niño al que le disgusta algo... ...le disgusta muchísimo... ¿eh? De, ...de mayores creo que... Es, ...todos somos más... moderados ¿eh? ...yo que sé, pues si... ...si el disfrute, por ejemplo... va en una línea de menos cien, donde está lo que lo que no te gusta nada, de cero donde en el frío en el calor, y de cien que ya disfrute máximo, yo creo que los niños oscilan entre cien y menos cien, tranquilamente. Cuando ellos es mayor igual ya no tanto, ya eh, ya nunca te disgustes tanto, tiene que ser una cosa muy importante, no te disgustes tanto por pequeñas cosas, eh, y tampoco sientes tanto tanto placer por por las cosas buenas ¿eh? oye eh, qué suerte que tiene el que el que si lo, el que si lo siente ¿eh? porque bueno pues si los adultos en ese 100 menos 10 nos movemos en un 50 menos 50 los cedónicos nos movemos en un menos 50 ¿eh? voy a ser generoso ¿eh? un 10 de disfrute ¿eh? sí porque hay situaciones que ...les disfrute mucho, mucho, mucho... ...póques, sé ¿eh? ...muy poques... Eh, y, ...y no necesitaron, no llegan a... tirar otros, andan, hedónico... ...tú también necesitaron, seguro que hay cosas que te gusten bien... ...y que tal... ...sí, sí, es, es verdad, eh... ...hay, hay, hay cosas que, que me presten... ...claro que sí... ...como a todo el mundo... ...lo que ocurre y es que... Eh, ...yo acuérdome de cuando realmente disfrutaba las cosas... ¿Eh? Acuérdome de la sensación, de la emoción, de joder, del disfruto, El decir, ¡oh, qué guay! ¿eh? Eh, ya no llegué tanto, ya no llegué ¿eh? no, tan así, ¿no? por desgracia. Me encantaría volver a sentirlo. ¿eh? Y espero que de algún día, no tengo yo muchas esperanzas, ¿eh? pero espero de algún día ser quien a, ser quien a, a volver a sentir eso. ¿eh? Pero bueno, estábamos hablando de, de la empatía, ¿eh? de esa capacidad para ponerse en el, en el sitio de la otra persona. Eh, un saludo, por cierto, al, al pistolero, ¿eh? al pistolero maniego que, que acaba de metérseme al, al chat. Un saludo, buenas noches, pistolero. Eh, antes, habla de ti, porque estábamos hablando de. No sé a ver si pudiste sentir. el lentamos el del programa estaba yo hablando de de, de la chulería ¿eh? tranquilo, paniego que no llegue que diciendo que tú eres un, un chuleta eh no, no, en absoluto aunque bueno, hombre, te digo yo que dentro del dentro de del estilo de de un rockabilly debería entrar una cierta chulería ¿eh? si no... Eh, puede ser rockabilly de aspecto pero no da no tanto actitud necesitas una actitud chulesca y no acabo acabo de llegar me dice el, el pistolero maníaco. bueno pues entonces nada digo te conté. no estaba hablando más de, de de que cuando yo trabajaba con niños pequeños eh, pequeños bueno 8 10 años tal eh, que había niños muy muy chuletas, eh, muy chulos que iban muy de guay, si de yo soy el más gallito y no sé qué, y yo siempre si decía aquello de cuidado pistolero que siempre viene otro más rápido eh. el tema ese de, el típico de que el pistolero que va muy de guay, que, que los mata a todos pues acaba llegando otro más otro nuevo que, que un poquillo más rápido que él y lo mata él, bueno pues eso eh. sencillamente eso estaba. <risa> bueno pues eh, siguiendo con el, con el tema de la de la empatía eh, eh, que decía que bueno que a lo mayor prescancéme yo de que de que tenía un poquitín más de, de empatía que, que los demás porque yo veía que yo veía que, que los niños que las las cosas que hacían los niños y que los mayores no lo entendían yo pese a ser también un mayor sí les entendía creía o recordaba decía, ¿no? Esto esto hacíamoslo así porque por esto, por esto y por esto, y no y no por lo otro y por lo otro y por lo demás allá. Yo creía más o menos recordar y y recordaba no solo las acciones, sí, ¿eh? recordaba el sentimiento, ¿eh? La emoción que te pasaba por la cabeza cuando cuando sentías esto, sentías lo otro, o te decían tal cosa o tal otro, hacías esto y lo otro. yo creía y creo recordar la, la experiencia que sentía la emoción, el, el, lo que te pasaba por la, por la cabeza Y una lleva una cosa bueno curiosa porque yo por ejemplo suelo llevarme bien con los con los niños o mejor que yo con los niños los niños conmigo porque yo creo que como yo no los trato A ver, la gente mayor tiende a tratar a los niños como a niños. Y yo la verdad, pues normalmente no, no me no me, sal, a lo mejor precisamente porque porque porque yo no soy hábil para pa, trato con los niños. Entonces, yo los niños trato los como, como trato cualquiera, ¿eh? Y a lo mejor y eso es lo que ellos gustan. que yo no yo soy la vara, no no soy el típico que va a hacer ellos... les, les, les carantoñas que les falta el mundo y, y yo, yo como paso de ellos. A lo mayor por eso se ríen se a mí, porque, porque yo no yo soy de la base, porque yo, no sé, pienso que a lo mayor y, y eso, ¿eh? Porque, vamos, ¿eh? Y a mí, time tengo vivido situaciones de, de estar a un montón de gente mayor con algún niño, estar todos ahí, diciendo, y pijáes, ¿ves? tonterías que dicen los niños, y no sé qué, y no sé cuánto, y tal. Y, y, y yo, el, el, el típico... eh el típico tímido callado en una esquina que, que pasa de todo, y el niño arrimase a mí. O sea, el niño pasa de todo el mundo y venir a donde estaba yo. A lo mejor sencillamente por eso, porque yo mismo un niño, digo, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, cómo andamos? Tal? Normal, no se me ocurre ¿eh? decirlo de otra manera. Y eso ya, porque me acuerdo, y por varias cosas, ye por la... o la mia timidez, digamos y otra cosa y porque me acuerdo de, de cómo te sentías cuando no te sentías bien no era agradable ¿eh? no era agradable que te dieran la vara y, y yo esas cosas acuérdome acuérdome de la situación de, de estar rodeado de, de mayores dándote la vara preguntándote chorraes estupideces no sé ¿eh? oye, a mí gusta mucho haciendo un pequeño inciso para eso para entender para entender eso gustamos mucho las historias de mafalda tío mafalda supuestamente y una niña no sé en eh, una ficción ideada por por no qué edad exactamente y la que tiene ¿eh? pero bueno y una niña y, y muchas veces da ¿eh? da esas respuestas de que tú puedes decir bueno yo yo un, un, un cómic y un cuento joder, yo una tira cómica en dos ¿Eh? No da respuestas de, de niño, yo diría que en muchos casos sí sí que da respuestas de de niña eh sí que da respuestas de ella o lo mejor sencillamente dar respuestas que, que un niño se les calla eh Cállales, pero pero qué tan que tan dentro de él acume de una tira eh <risa> una tira que me encanta, no voy a reproducirla eh, exactamente porque bueno ya hay tiempo que no la. ...que no la habían engullado... ...pero bueno, venía a ser una... ...que llevaba falda con la, con la mamá por ahí... ...y topa menos una viella, eh ...y lo típico de las viejas ...ven un niño y tienen que hacer... ...de alguna cara a ...preguntar de alguna pared y tal... ...entonces la niña dijo... ...ah, la vieja perdón... ay niña, tal... ...¿y tú qué quieres más, a papá o a mamá? <ríe> ...entonces ma falda Responde algo así como, ¿eh, ¿qué quiere usted, la respuesta estándar o una disertación profunda respecto al tema? Entonces, claro, la, tanto la bella como la madre que te es Bueno, pues yo creo que muchas veces los niños, eh, a lo mejor no fueran capaces de, de, de articular esa, esa respuesta, viene a ser emocionalmente lo que tienen en, en la cabeza. Yo también eso ya era es una cosa que, que recordaba, que joder, no sé. eh Padme que sí, Padme que sí que sí que, que yo solo recuerdo pues eso no desea de ser no deja de ser empatizar empatizar con, con los niños ¿m? después hombre yo, yo creo que también empatizo no solo con los niños empatizo bastante con o creo porque eso no lo voy a saber hasta que yo llega yo si llego empatizo también con la con la gente mayor con la gente que va perdiendo cosas, que va perdiendo capacidades, que va perdiendo funciones. Yo creo que también los entiendo bien, y ¿eh? porque bueno, yo también pasé por un periodo, por unas cuestiones que no que que vienen a cuento, pero también pasé por un periodo de, de pérdida de capacidades, de pérdida de funciones. Hoy en día, yo qué sé, pues hay funciones que, que les perdí y que no tengo muy claro si les... Recuperé o no lo recuperé Más bien tengo bastante claro que no les recuperé eh, Hay... Hay más de, ¿eh? casi 10 años eh, La miocorteza cerebral Fue sometido a un bombardeo De, de radiación ionizante eh, Claro, en ese momento dijéronme Cuando lo típico Que te dan a firmar la, la sentencia de muerte Y ¿sí? explican de todo ¿Eh? Y casi viene a decir, bueno, si no quieres, no firmes. Pero bueno, que yo una situación de estas en las que... Pero ¿cómo voy a, a decir que no? <ríe> no sé. Bueno, la historia y que me contaron unas historias de mí de todo lo que me podía pasar por culpa de del bombardeo ¿eh? aquel. Que bueno, lo igual, fui para allá. Yo creo que en ningún momento fui, fui consciente realmente de, de lo que estaba haciendo. ¿eh? Yo creo que además fue una situación... ¿eh? deses que yo años antes de hacerlo, ¿eh? antes de hacerlo, antes de me sometido a ello, pues hubiera dicho nada, no nah, qué va yo nunca nunca voy a nunca voy a someterme a tal cosa nunca voy a aceptar ese tratamiento tal y mira al final ¿eh? acabes ahí como un pringadín tal también no sé si tanto tanto por mí como por la como por la gente que tiene alrededor no porque bueno hasta cierto punto digamos que yo no me ha apreciado demasiado bueno de aquello igual me apreciaba un poquillo más pero bueno fue pasando el tiempo y tal pero bueno la cuestión es que hubiera sido más fácil que yo dijera que no pero que en vista de la lo que esperaba la gente que tenía alrededor un ejemplo más de empatía porque yo ponía intentaba ponerme en la piel de ellos y pensar lo que ellos Sentirían eh, si yo decía que no al tratamiento. Entonces, bueno, pues claro, al final dije, dije que sí. Y acaso, ya que una de las posibles, de los posibles, de los posibles efectos secundarios, ¿eh? iba a ser lo, lo que el, el, el médico aquel me explicó: como, bueno, les, los fallos de memoria, de concentración que otros tienen a los 60, eh? pues, pues, tú vas a tenerlos a los 40. ¿eh? y no decimos algo así ¿no? eh, tengo casi cuarenta ya te acerques a los cuarenta y hostia, esos fallos de, de memoria y de y sobre todo de concentración ¿eh? vaya que sí, vaya que si sí, los noto me cago en diez cuesta me concentrarme Bueno, sabéis lo de sobra Porque <ríe> estáis sintiendo este programa Que veis que que llevo un, un, un desastre continuo Porque no me centro en una cosa y, y salto a la otra Y a la demás allá y tal me la decías concentrarme Yo no, no me concentro en nada acuérdome ah, Si sentisteis esos programas En los que falé de de literatura y tal Siempre cuento la anécdota de Acordéis, pues, que la conté hombre De aquella vez que estaba yo la escuela estaba yo en no sé en segundo en tercero en la de lo que era en todos lados en la educación general básica es la primaria y bueno pues te dedicábamos una hora ayer y yo estaba yendo tan enfrascado cuando sonó el timbre de salir al recreo toda la algarabía de los niños corriendo para salir al recreo todo el jaleo que podía haber una clase de 30 años saliendo dos a la vez yo no me enteré de nada y cuando vino la, la, la seño a tocarme y decirme que ye, que tú no sabes al recreo, levanté la vista y estaba la aula vacío ¿eh? joder, <risa> vaya pasada ¿eh? aquello ya era concentración Ahora cuesta mucho concentrarme. Ahora estoy leyendo un libro y, y cuando me pescan estoy pensando en otra cosa y, y allí dos páginas y no me enteré de nada de esas dos páginas y estoy en otra cosa. ¿Mm? Sabes lo que hago muchas muchas veces para pa intentar practicar un poquillo, porque una cosa una cosa tengo una muy clara que ya que bueno todas estas es, todas las funciones del organismo eh, porque bueno ya comenté más veces que yo esa diferenciación entre cuerpo mente y tal que no la ¿va? no considero que haya ningún motivo para decir que seigen cosas diferentes ¿Mm? y yo esa distinción no la no la, feo, no la considero entonces bueno digamos que para mí las funciones son lo mismo las funciones orgánicas que que las funciones cognitivas o mentales o demás ¿no? Son funciones, son, son, son cosas que, que el organismo fae, que el sujeto fae, ya está. ¿eh? De una manera o de la otra, de lo mismo, pero bueno. Pues que pienso que todas esas funciones mmm, ya es necesario ejercerles para no perderles o, o para retrasar el, el su deterioro o la su pérdida. Todos seguramente entendéis perfectamente que, que viene bien hacer ejercicio para... para conseguir que los, los músculos o, o incluso el sistema circulatorio y tal todos los sistemas que que, que trabajen en cuando hagas ejercicio físico para que sigan funcionando bien pues hay que hay que hacer ejercicio físico ¿eh? hay que hacerlo periódicamente y tal no sé qué y tal y mantener un un buen estado para que para que para que todo todas esas funciones se mantengan para que sigan funcionando bien ¿eh? con las funciones eh, que llamen o que llamamos en general cognitivas o mentales, pues lo mismo, hay que echarles. Que, ¿Que furruen mal, pues hay que dar ellos más caña, hay que intentar. Yo sabéis lo que lo que intento muchos días para pa conseguir, pa conseguir eh, bueno, para practicar la, la concentración y la memoria. ¿Mm? Pues esto que fue aquí en la radio muchas veces eh, dar para atrás y decir y, y, y estaba hablando de, de esto porque venía de esto, porque venía de esto porque venía de lo de más allá, de esa manera pues más o menos me me me centro y practico el, el la memoria, la memorización y un pequeño la concentración, aunque este programa sea un, un desastre, eh? sería un desván, <risa> en el que hay un montón de trastos descolocados, bueno pues aunque aunque eso pues pues yo esfuerzo me coño esfuerzo Pues a ver lo que he hecho muchos muchas veces, tal. Pues intento eh, decir, yo qué sé, pues a lo mejor voy caminando por la calle y digo, bueno, pues vamos a intentar recordar todo, absolutamente todo lo que hice este día. Pero cuando digo todo digo todo, no digo así las cosas importantes, tal. Yo qué sé, pues hoy, por ejemplo, sé que sé que puse el despertador para las ocho y algo, para las ocho y 20 y algo. No sé el número exacto, porque acuérdome que ayer de noche, eh, cuando estaba cuando estaba poniéndolo, yo tengo un, un despertador digital de leño de la pera. ¿eh? Estaba en el piso donde vivo ahora, estaba, estaba el despertador. de los anteriores los anteriores que viven ahí. Me imagino que porque dijeron no esto, ¿para qué lo vamos a llevar? Sí, una piltrafa. Y mira, estoy yo con él. Eh, la movida allí que para poner, no llega esto, se pones la hora y después el minuto y tal. No, no, hay que... hay que un botonín y va corriendo los horas y los minutos, todo junto, y cuando llega a lo que tú quieres, pares. ¿eh? Entonces, rara vez consigues parar en el sitio exacto, porque encima va a toda pastilla, ¿eh? a toda pastilla. Bueno, pues la cuestión ya que, eso, sé que 8 y 20 algo, me parece que te ha puesto. Y bueno, venga, pues vale las 8 y 20 algo. ¿Al 8 y 20 algo, pues bueno, sonó. ¿eh? Hoy pasa una mala noche, pasó una mala noche, porque... Yo vitalmente digo que duermo bien, que duermo como un bendito, que duermo en mis horas. Últimamente yo un poquillo me entera, un poquillo me entera, pues, que despierto que, de ese en cuando y que no acabo de posentar. No sé, yo pues curioso eso... Eh, será el tiempo, será el frío. <risa> será que hace mucho frío. Será eso. Bueno, pues el caso, oye, que eso son, no solo los ocho y veinte Está bien, está bien, además, mira, de eso, por ejemplo, también me acuerdo. Está Su, suena... no suena el, el, el típico sonido de, de despertador, no ese llegó lo mal, entonces pongo la radio, pongo la radio, despierto con la, con la radio, con la radio nacional, que ya sabéis que Radio Cuca en mi casa no se pilla. Entonces bueno pues despierto con la radio nacional. Y estamos los de la Radio Nacional ¿eh? ahí, hablando de estos puñeteros tzuleanos que, ¿eh? que ellos dan dinero por hablar por ahí de, de, de chorras porque a ver tampoco dicen ninguna cosa no entiendo por qué coño ellos pagan dinero a esos no me pagan dinero a mí ¿eh? pues, porque seguramente sería aquí en decir cosas mucho más interesantes de los de los que dicen ellos pero bueno oye pues ¿no? eh, También hay, también ahí esos y, y sé que estaba en una entrevista o estaba en ese momento no estaba, al empezar una entrevista con el presidente de la de la comunidad de Murcia ¿eh? que por lo visto, por lo que he contado pues que llevaba un montón de años ya siendo presidente de Murcia bueno, pues estas cosas yo ya que costaba me levantarme porque la verdad es que fuera facción fue frío y yo estaba ahí tapadín y tal y además decía yo, joder, ¿para qué voy a levantarme si no sé así ninguna cosa importante que tenga que tenga que hacer? Tal. veía por, por las reches entre, ¿eh? entre los establos de la, de la persiana veía que parecía que estaba bueno ¿Eh? parecía que estaba bueno, pero bueno, pero no, no sé, no me decidía yo y tal. De Decidirme casi una hora después, sélo porque, porque el despertador está sonando una hora, ¿eh? y al poco de, al poco de levantar, estaba todavía en la habitación y fue cuando paró, o sea que, vamos, una hora, nueve y pico, entonces que me levanté a los nueve y pico. O sé sea que lo primero que hice y sí, lo que pasa es que mira, eso por ejemplo no tengo un recuerdo así claro. Pues me no, que fui al, al baño a mechar. Pero son, un, por ejemplo... Que estoy haciendo todo esto yo para que entendáis el ejercicio, ¿eh? Que yo hago para pa la memoria y la concentración. Eso, por ejemplo, digo, ¿lo? lo de que fui al baño a mechar... Porque yo lo que hago todos los días. ¿eh? Pero no llega que me acuerde. No llega que tenga yo en la cabeza el... Ah, pues mira, fice esto, fice... Esto". No, no, para nada, para nada. Si me tengo una cabeza... Eh, que vestí, que fui para la cocina, eché el café, pasme que eché el café, que vaciar la cafetera, efectivamente, vaciar la cafetera, decherla en el en el bañal, vaciar la cafetera, corté pan, mira eso por ejemplo, si lo tengo una cabeza, corté tres, intenté primero cortarlo con los dedos, pero como ya está medio duro, pues costarme traballos, mira, es me gallaba ser tontos agarré un, un cuchillo, ¿eh? el cuchillo azul, la más de sierra. Y, y corté tres, tres cachos de, de un pan de un pan viejo ya para pa meterlo en el en el café con leche. Eso es, bueno, ya me entendéis, no me fue falta que siga, ¿no? Podría, debería, podría o debería, debería intentar dar seguir. Pero voy a hacerlo cuando salga de cuando salga de aquí, ¿eh? el, del estudio cuando salga de de la emisora de la de Cuca pues voy a bajar pa, pa casa eh, ...elucubrando... sobre sobre todo lo que hice hoy ¿eh? intentando hacer una secuencia temporal de todas de todas las cosas que que hice hoy voy a conseguirlo pues posiblemente no ¿eh? veces pues, no, porque yo es triste pero saldré con eh, eh, con la intención de hacer eso y cuando llegue a cien metros daremos cuenta de que estoy pensando en otra cosa porque yo os digo cuésteme la de dios concentrarme eh. Cuesta mucho mucho concentrarme entonces claro o esa capacidad por ejemplo que yo mira otra otra capacidad que yo digo que reconozco que yo que yo tenía dama se me bastante bien eh, iba a decir estudiar no yo no tengo No tengo tan claro que se me hiciera bien estudiar. me bien sacar buenas calificaciones. Núñez no lo mismo. ¿eh? No lo mismo. Porque eso no necesariamente eh, consistía en, en estudiar la materia en cuestión. Consistía en, en estudiar muchas otras cosas. ¿eh? Estudiar al profesor, estudiar el tipo de pruebas que suele poner. ¿eh? Eso. Bueno, me bien. Eh, ...aprobar... ...sacar... ...sacar buenas notas... ...bueno pues ahora yo creo que eso ya no se me daría... ...no se me daría... ...voy a enterarme... ...a lo mayor por curso que bien... ...porque si sigo sin trabajar... ...sin... ...eh... ...sin hacer nada serio... ...igual me matriculo otra vez... para para estudiar... ...eh... ...pa detenerme... ...ya sea más si... ...si valgo para ello... no valgo para ello... ...si sigo valiendo para ello... ...o ya no valgo para ello... ...eh... Porque a lo mejor, claro, antes lo que tenía yo era una capacidad de concentración de la A lo mejor poníame de delante de la, de, de, de, del tema ¿eh? y, y era capaz de estar allí machacando hasta que me lo aprendía. Que te digo que yo tampoco nunca fui mucho de eso. ¿eh? Yo siempre fui mucho más de, de pensar, de hacer esquemas, de hacer resúmenes y tal. Nunca fui muy de del, del empollado típico de. ¿eh? de Aplique. No, yo no, yo ya era más del otro, pero yo creo que ahora tampoco sería sería quien hace lo otro, ¿eh? joder, yo no le cuarto, a la que te pego. <ríe> bueno, no le diez teniendo en cuenta la, la cancionina del arranque. Gracias a, a Fanjul que me trajo la, la botella de agua, que si no, ¿eh? si no ya no, ya no hubiera, ya no me hubiera aguantado tanto. Vamos a poner un, un cantar, ¿vale? Estábamos hablando de la empatía. Eh, de la empatía con los con los niños y, y estas cosas la cena no que voy a poner un, un tema de niños eh, un tema de niños y pan niños pero que yo creo que es muy muy serio muy muy fondero es un cantar que que va referido al periodo ese que tienen los niños pequeños al periodo de los porqués, eh. cuando cuando te preguntas por qué y tú respondes por esto y por qué esto pues por aquello, ¿y por qué aquello? pues por lo de más allá, ¿y por qué lo de más allá? porque, y al final acaba el, el, el mayor, y bueno porque llegué así acabóse coño, y si lleva un mayor encima eh, mal encarado tal, y, y no me vuelvas a preguntar por qué porque te pego un bofetón, o algo así ¿eh? otros no, otros aguantarán un poco más, pero bueno, que al final acabe, se acaba siempre eh, siempre que va con, con, el, con el niño de los porqués ¿Y, y, ¿y por qué? ¿Eh? <risa> ¿y por qué acabamos con los porqués? ¿Mm? Eh, los niños tienen una, una curiosidad y unas ganas de, de aprenderlo todo brutales ¿eh? un niño y una máquina de aprender eh, y es normal que quiera saber el, el porqué de las cosas que quiera saber el porqué de todo que quiera entenderlo al el niño llegó un momento en el que eh, aprendió una cosa muy importante y que llegue si quiere saber algo, solo tiene que preguntarlo ¿por qué? y entonces él descubre, hostia, me dicen me dicen que por esto y, y, y entonces voy a preguntar también ¿por qué esto? ¿y por qué esto? ah, por lo demás allá me dicen, pues entonces, hostia, resulta que yo le pregunto y me dicen ah, ¿y, y, ¿y por qué? ¿y por qué lo demás allá? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y un momento maravilloso, ¿eh? ¿Nunca vos, lo, nunca vos lo planteasteis. Si vosotros también fuisteis niños, vosotros también pasasteis por el por el periodo de los porqués, ¿eh? Recordadlo. A ver, yo no creo que tenga una, una memoria mayor que los demás, ¿eh? Me he hecho... tengo la peor, coño, ya por lo menos peor, para formar recuerdos nuevos peor, la vieja no sé si la tengo mejor o peor, pero yo creo que si vos concentráis tarta todo ahí la memoria y es una cosa muy extraña que no se tiene muy claro si en algún momento se van perdiendo recuerdos o si quedan todos ahí o si lo que faña se resumise nadie lo sabe, nadie lo sabe a lo mejor está ahí trate de recordar, joder Traté de recordar aquel momento de los porqués, Facéis por recordar aquel maravilloso momento en el que entendisteis eh, que para conocer el porqué de, de, de una cosa no había más que preguntarla, eh, y uno de esos seres extraños, seres mayorones, grandes, te iban a y te iban a Qué maravilla, eh, que nos diera hoy la capacidad de la capacidad de hacer eso, eh, que nos diera hoy la capacidad de, de que nos diera hoy la posibilidad de poder sencillamente preguntar un porqué y que de aquí nos nos explicare. ¿eh? Hostia, porque yo por lo menos no sé vosotros, pero yo este mundo, la verdad, que, que no lo entiendo. Hay tantas cosas que no lo entiendo. Fuego por entenderles. Hoy supuestamente tengo la capacidad ya para pa buscar yoles de explicaciones ¿m? para plantear yo les, les hipótesis y para intentarles les pruebes y desecharles que no son y aceptarles que sí hay, y bueno pero o ojalá hubiera por ahí un ¿eh? de algún mayorón, de algún ser superior que me diera las respuestas eh muchas, muchas cosas digo iba a preguntar ahí, madre de Dios Entonces va a convertirme yo en un niño de estos que están todo el y por qué y por qué y por qué y por qué. Supongo ¿Mm? que por eso ¿eh? algunos inventaron a Dios, ¿eh? porque pero bueno luego al final a Dios preguntas si y cosas y, y nunca contesta ¿eh? o, me, o igual no me contesta a mí. Igual a los buenos creyentes sí que ellos contesta o dicen ellos que ellos contesta ¿eh? para pa no frustrarse para no frustrarse y, y tener que reconocer Que, que, ...que pasa de ellos igual que de los demás... ...pues pues igual no ellos queda más... ¿eh? ...no ellos queda más remedio que decir... ...bueno sí, yo creo que sentí en mi interior una respuesta... ...pues no lo sé, si ellos lo dicen... ¿eh? ...será verdad... ...no lo sé... ...bueno qué coño que qué sentáis el, el cantarín este... ...ya veréis qué qué puesto suya... ...ay perdonad... ...joder... ...que metí la gamba... ¿Y que sabes lo que pasa, que yo era como manejo con la con la maniega, como el maniego, pues también de ese mes en cuando, porque aquí los ratones están puestos caros pa, pa para los diestros, ¿eh? y entonces los maniegos estamos discriminados. Cago en la mano, sentíla, ¿eh? Va a empezar a sonar enseguida. Debería, porque no soy una escabrona. Hay la ley, a ver, esto se supone que va por Zara, ¿eh? Y si yo tengo puesto el, el Zara, joder, pues me está haciendo una putada muy grande porque. Sí. A ver. Pero esto que, que tiene en algún lado para el volumen. Joder, qué putada. Con lo bien que me quedara la, la, la introducción. ¡Ja! ¡Qué faena! No suena. porque no suena? Sí, a ver. Eh, el ordenador Zara, este volumen la Saku y, y, y yo le doy y no, no suena joder, qué putada hay nada, gorda la leche no a ver, vamos a poner otra, a ver si otra si no, aquí no sale ninguna oye, qué putada a ver si llega de algún a ver dónde dónde se pone el volumen aquí, vamos a ver, no pues está a tope, sí, sí antes puse yo la, la sintonía, a ver, vamos a ver, eh, sí, ¿eh? sí, supuestamente sí, está todo bien, bueno pues espera ahí eh, no vos, no vos pongáis nervos, a ver, vamos a ver si, si a través de del youtube eh, somos capaces a a poner de algún cantar, este, este me parece que no, pues yo no putada porque a ver la la cuestión ya que eh, estos cantares están en muy pocos sitios y, y está una pero pero mi humedad porque yo un directo que más no me parece a mí bueno que cojones mira si suena pues que pues con este con el directo que debe Debe sonar de pena. No, tampoco suena. Uy, ¿qué va a ser que el ordenador por algún motivo quedó en sin mesa de DJs que no ha cerrado? Sí, no suena el ordenador. Uy, qué cosa. Pues extraña. A ver, dejéme poner una de, de las que yo traigo aquí. A ver. Ah, lo que no suena es Internet. maniego que estás en el chat que sepas que no uso el internet hoy para joder mami básicamente porque furrula furrula siempre siempre puedes poner cosas por internet yo que traía yo pensado para poner cosas por que tengo abierto el Chrome? tengo abierto el chrome voy a intentar a ver si con otro navegador ¿eh? a ver con otro navegador vamos a poner a ver ¿eh? No, no os preocupéis que no tenemos prisa. No, bueno, no sé vosotros la tenéis. Yo no la tengo. A ver, son close. Está en un sitio que se llama son close. A ver, encantar este que yo quiero poner. Está en son close. Pues son close, vale. Eh, no son close, no. Close. A ver, close. Good. ahí son close .com". Vete porque no va vas? Ay, Dios No sé si, si te has visto que hoy Hoy internet que joder A mí, ¿eh? Sí, eh? No, pues no vas a conseguirlo porque yo voy Aquí estamos Son, son close, vale y Ahora son close, pongo el, el nombre del Cantar Que yo quiero ¿eh? Y a ver Vamos a ver ¿Y aquí suena o no suena? Eh, eh eh Eh, no, no, tampoco suena. ¿Y ahora que me dice? Que necesito el flash player, pero... A lo mejor si flash player ya, ya lo tengo. Y está el flash al reloj de paje. Madre de Dios, chaval. Vaya movides. Nah, en fin. Que, que me parece a mí que, que vamos a quedar en sin... Es, es, es, es porque para arriba el maniego no me dice cómo se arregla esto. Pues, joder, vale la pena tenerlo en el chat, si no me cuenta les, les cosas. A ver, este que tal, pues me vivo, eh, jódeme vivo, porque apetecía me mogollón poner ese, ese cantar esta noche. Pero de verdad que no se me ocurre como que yo lo que puedo tener que hacer para pa ponerlo. No se me ocurre en absoluto. ...no me ocurre en absoluto... Eh, ...porque, a ver... ...se supone que... ...que el volumen de la está... Ah, mira... ...sentí esta otra que no mola ni... ...uy, ¿qué pasa que ...cerróseme también... ...ay madre, pero bueno, ¿por qué se me cierra el...? ...ay Dios... ...no, si voy a quedar sin poder poner ninguna música... porque para arriba esto ¿no? no, no me pasa ahora no me pasa la, la lista de de los cantares que, que traía yo en el yapicerín, no me parece el yapicerín, el, el joder, y yo, yo que flipo, bueno pues nada, no se pone en música esta noche, me temo porque ah hostia y cómo pongo yo la de la de cierre, eh, eso ya es más complicado a ver bueno pues entonces vamos a ver si somos que a, a topar por algún lado ¿eh? Joder, chaval, Dios que flipo Dios que flipo, pero en colores ¿eh? Así como vamos a hacer radio Sí, sí, sí, joder Ni para Dios, vamos a ver No, estoy haciendo tiempo porque estoy Intentando buscar una manera de, de, de acceder a, a estas cosas que, que, que nos van A ver Vamos a música vídeos Joder, o sea, ¿y por qué me ha desaparecido el, el disco extraíble? Ah, no, aquí. A ver, joder, menos mal que lo encuentro otra vez, anda. Venga, anda, pues nada, como no podemos sentir la que yo quería, pues sentí esta misma. <tose> la gente pueda oír las paranoias que vamos ver estos dos ciegos ¿Por qué te empeñas en competir? Sacarnos fallos por cualquier día que sin un canto, que sin un toco al anero Cae a boca y pensa en disfrutar Dos que nos dan A estos dos y a mí Es incapaz de imaginar Tocar en paz con amistad Juntar sus horas y disfrutar dos amigos, una caridad graba y oirar yo a gente la escuchar y que se digan ¡Acento yo! Gracias a gente que se siente no de verdad Gracias a gente que no sé de qué vuelvo Mientras que haya que Pues nada, eh, aquí seguimos con el misterio este de, de por qué no suena internet, ¿Eh? no sé misterios de la de la informática. Yo no sé si que eh, de la misma manera que empatizo bien con los con los niños, con la con la gente mayor, ¿eh? Eh, eh, No empatizo igual de bien con los ordenadores. Yo con los ordenadores no empatizo, no empatizo un carajo. ¿eh? Fue cosas raras y, y yo no soy a, a, a ponerme en el sitio del ordenador ¿eh? y entender por qué bueno sería grave si fuera capaz de ponerme en el sitio de un ordenador eh <risa> aunque bueno hay los por ahí que que desplieguen la vida humana casi ¿eh? como como los como si fuera como si fuera el funcionamiento de de un ordenador eh sí sí sí eh, bueno pues todo esto de las posiciones... mecanicistas y demás Por ejemplo, en mecanicistas en el sentido de que consideran eh, eh, todo el funcionamiento del organismo un mecanismo complicado, que no sé qué, que siempre, bueno, historias. Es, eso en psicología, digo, también eh, fruto a, a lo que llamaban las teorías computacionales. ¿Eh? que le explicaban cómo funcionaban las personas por determinados almacenes o de determinadas pistas del disco duro a las que podían acceder o estaba el acceso roto y entonces había no sé qué enfermedad, bueno, hay estadios ¿eh? pero bueno, le, le, los ordenadores es muy raros mira, por ejemplo, ahora, ¿eh? dime que ah, un tal Wes Simón ¿de qué grupo y el tema que pusiste en Edónico. Eh, pues lleve unos que, que yo sepa grabaron nada más una maqueta los eh, hermanos de alba seca ¿eh? un, un grupo de de, de caridad del franco eh, sé, sé que grabaron no grabaron dos ma, dos maquetas o dos discos yo no más tengo este este cantar ¿eh? que son un recopilatorio que se que se llama concello de cantares Consello de Cantares, que salen un montón de un montón de grupos que, que canten en, en en la fala Pone, eh, y que que encantaba la música en galego, tío, como eh, Hermaos de herba Seca ¿eh? Eh, ya te digo eh, el, el rapaz el que digamos ya era el alma del, del grupo grabó más cosas ya, eh, Ángel Ramón Verdiales ...se llamaba este este hombre... ...sacaron dos... grabaron ...no me acuerdo si eran discos completos... ...yo creo que, en, que eran EPS... ¿eh? ...uno que se llamaba... ...Entornou el Varal... ...y otro que se llamaba... Eh, ...Erguemos el Varal... ¿eh? Yo, ...ya te digo yo... ...por desgracia... ...de alguna sentí... ...alguna pude sentir... ...en antes tenía en una... ...o tenía el verdial ...es este y una página en internet... y entonces pude sentir aí la balada del Cornelio muerto el que pasa que capa no esa ya no la ten ya no la ten y gracias que tengo gusta esta por el recopilatorio este joder dice ah vale sí eso el mensaje de de antes que que cuál era Hostia, pues si te mola música en en galego hay por ahí un montón de hay por ahí bueno ¿qué coño hay de todo, lógicamente, pero bueno, hay de algunos que me medio presten a mí. No sé si puse de alguna vez alguna en, en galego. ¿no? Bueno, igual, tampoco pasa. No vamos a nada. Pero yo subiré más de estos de, ¿eh? de del Galego de, de Asturias, eh, que dice. Hay los que yo os da una, eh. ...que está una perseguera malo gallego... ¿eh? ...reconocer que aquello que... ...falamos del navio para allá... ...que... Eh, ...que fala la gente... ¿eh? ...y falo nomás más cuando voy... Y, ...y ni siquiera... ...bueno, en fin... ...bueno, que eso llega gallego... ...bueno, pero eso llega es una cuestión para... ¿eh? ...para tratar... si acaso otro día todo esto de... ...de las lenguas... ...que yo... ...pese a ser muy defensor de les, ...de todas las formas lingüísticas... ¿eh? Eh, bueno, que coño, ya ves que yo fejo el, el programa medio nast asturiano más que en castellano, pero también me encanta el castellano y me encanta el gallego y, y me encantan todos, me encantan todos. Y pienso que pienso que la, di la diversidad lingüística lleva una, una riqueza que nunca me voy a perder y no llena más por el fecho de que se haya, ah, que si un tesoro cultural, que tal. No, no, lleva toda la diversidad, se la diversidad. biológica la diversidad lingüística la diversidad racial y eh, una necesidad conservada ¿m? porque tú ella y conocimiento y no sabemos eh, cuándo vamos a tener falta de, de ese conocimiento por ejemplo el, el hecho de que de que en el deslingües de los esquimales eh, haya más de una docena de nombres para referirse al blanco, ¿eh? lo que nosotros llamamos blanco, como mucho blanco, blanco marfil y blanco hueso, qué sé yo. ¿eh? Pues ellos tienen muchos más, muchos más nombres para esas tonalidades. ¿eh? Que ya sencillamente porque porque les experimenten, ¿eh? porque como les viven, como viven en un entorno de, de blancos, pues tienen que tienen que tienen que tener nombres para No me es para el blanco y un poqueñín como lo que pasa en, con Asturias y el asturiano con el, con el verde ¿eh? no ya lo mismo el verde que el verdín, ¿a que no? ¿Eh? y bueno, más más cosas, o con la hierba no llega lo mismo lo, lo segado ¿eh? que el verde ¿a que no llega lo mismo llevar segao llevar por va que segado que llevar verde que ¿eh? no llega no lo mismo, oye y seguro que muchos más nombres, y lo que pasa que todas estas cosas eh, de muy pequeño sí le sentía que eh, estaba ahí con, con mi abuelo valiente, con los vaques y en todo sentido y todas estas cosas, todos estos nombres y todos estos términos para para referirse a un montón de cosas pero pero pero ya no, pero ya no no me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno, oye Eh, había había muchos muchos nombres de esos y yo lo he dicho soy pff, me encantan las variedades lingüísticas y, y yo cuido que más en cuando te pones a hablar con, con personas que que realmente por ejemplo esta polémica estúpida que si llamar el llamar eso que se fala allí que si gallego que si es gallego que si estuvieron occidental que si a ver y una ¿Cómo os diría yo, no, no yo era el tema del que estaba, del que estaba hablando, bueno yo no me centré en ningún tema, o sea que tampoco pasa nada, yo simplemente vine aquí a falar, a dar la propia yola y, y, y a la venga, a cansar, a cansar, a cansar de falar. Pues que, que decía yo, eh, que eh, que coño estaba ya que decía yo que, que en el tema de, por ejemplo de esto, de estas, de estos jingües. Eh, en otros casos, supongo, que las yendes entre las yingües están mucho más afitadas en el sitio, ¿eh? que de un llavo se fala una cosa y del otro lado se fala otra. Pero en este caso, a ver, entre la fala de, de, de uno de del Puerto Vega, la fala de uno de, de Navia, eh, yo creo que las diferencias son muy pequeñas. vale sí, no, no hay problema en, en decir esto al gallego portugués porque bueno pues decidióse poner unes unas leyendes ¿eh? y decir venga pues donde se vean estos fenómenos pues vamos a decir que esto llega gallego donde se dan estos otros vamos a decir que llega asturiano entonces así no podemos poner la leyende, la pues ya está, ¿eh? ya está sencillamente. Y cuando falas lo de con personas que, ¿eh? que no tienen que no tienen problema ¿eh? Problemas políticos, estúpidos de esos pues importa ellos la verdad bastante poco de estas cosas y, y lo que están interesados y, y en conocer cosas, términos, expresiones propias de, de un sitio, de otro ¿Mm? bueno <risa> la verdad que, que ahora pues se me ha sobre otra cosa que no llega la La cosa de la que falaba antes y que total tampoco no llegara ninguna cosa en concreto porque esta noche dediqué el programa más a, a por hablar paro y parolar que a, que a referirme a ningún a ningún tema en concreto. Eh, falé de la empatía, sí. Yo creo que empecé por la empatía, ¿no? No sé, empecé con aquello de, de los niños y, y de mis tiempos de monitor deportivo y de cómo ellos decía eso, de... ...de cuidar pistolero... ...que siempre hay un pistolero más rápido que tú... ¿eh? ...que yo creo que no dejaba de ser... ...un poquillín también de empatizar... ...porque... ...al fin y al cabo yo lo que... ...eh... ...lo que hacía era... ...pescanciarme, dame cuenta... ...ponerme en el sitio de aquel chaval... ...que pensaba que... ...que deba comer el mundo... ...que era era topa a él... ...y que... Y que no... ...que no fuera... ...que no fuera tan chulín... ...daba yo el consejo él ...que total no podía entender... ¿eh? ...no podía entender uno... ...porque yo no daba de aquella manera tan crítica... ...y otro porque al fin y al cabo... ...la teoría... ...a poco a pocos sitios va... ...sin un la práctica ahí... ...pa... ¿eh? para fitala... ¿eh? ...y seguí, seguí con el tema... ...estaba estaba con, con lo de... ...por qué, por qué te decía... a yo a este tema de... ...de los niños y del... ...ah, ya, contando aquello de que les... ...les capacidades... ¿Mm? Eh, las capacidades funcionales de, del ser humano y supongo que del resto de organismos igual eh, cuanto más joven y es eh, más grandes son ¿eh? entonces bueno pues los los niños podían ser mucho más de lo que fuera de cualquier cosa tener una actitud tener una, o sentir una emoción de una manera mucho más vívida que lo que podemos sentir los los mayores la gente de de más edad que poco a poco vivemos digamos perdiéndola los niños eran capaces de disfrutar más de lo que disfrutamos los los mayores ¿Mm? los los los niños eran capaces de sufrir al mayor mucho más de lo que sufrimos los mayores para ellos todo es un mundo ¿eh? y para nosotros no eh, no no menos ...no un tanto Claro, que hay que darse cuenta eh, que cuanto más grande llegue la tu vida, las cosas que pasen... A ver, las cosas son igual de grandes. Es cosa que te va a alegrar o te va a hacer igual de grande hoy de, de lo que lleve 25 años. Lo que pasa es eh, que, claro, en aquel momento, pues hay 25 años y igual ponte que tuvieras 5. ¿eh? Entonces aquello va a un mundo. ¿Cuántas veces lo habías experimentado? Eh? ...pues igual... ...una cosa que te diera mucha alegría... ...pues con cinco años... ...igual es ...pues diez veces... ...una docena veces... ...claro con treinta... ...igual experimentaste ya tantísimas... Que, que, ...que ya ni tan siquiera... ...que ya no ni das el... ...el mismo valor que dabas en antes... ¿Mm? ...y una pena... ...y una verdadera lástima... ¿eh? ...yo creo que... ...que si todos... ...consiguiéramos seguir sintiendo... ...de... ...de aquella manera... ¿Eh? es las cosas estoy mayor, no creéis. Alguno puede decir que no, que, ¿eh? que la mesura que se va alcanzando con la edad, que, que a lo mejor lleva más ¿eh? a falla, y es mayor, funciona el mundo mayor cuando, cuando, ¿eh? cuando intentes conducirte con moderación. ¿eh? No sé, igual es verdad, o igual es mentira. No sé, tampoco hay una cosa que. ¿eh? ¿Qué más da? Hala. Sabéis una cosa, que voy a marchar ya. Mira, llevamos ya. No, no llevamos ni siquiera dos horas de programa. Bueno, ¿qué más da? Ya sabéis que para llegar a las dos horas pocas veces llego a las dos horas. Cuando estoy acompañado, tanto solo rara vez rara vez llego a, llego a tanto. hace en la que me parece a mí que va siendo tiempo de despedida. Y el lado porque tengo un gobierno de gente en el en el chat o a lo mejor es sencillamente que el ordenador está como una carrapeta, que en el otro no suena, no suena internet, ¿eh? Eh en este doctor ordenador en el que está en el chat, igual me registra ahí un puño de xente en el chat, pero pero es mentira, no están ahí, ¿eh? ser, porque la verdad que decir nadie de nada, no sé el manejo, ¿eh? Vamos, pues hay una cosa. y Fuku que me puso un par de ellas que no dixo dicho no un de nada pero bueno oye es un tal Simón dice no quitamos coño pero Simón Non lle Fuku ah no non lle Fuku Simón no ni madre de dios chaval oh vaya jaleo quién es Fuku Fuku y un tal Nate madre madre que jaleo entonces Simón este non se quién madre de Dios vaya Jari, encima con el, el chat este que no se identificase porque yo acuerdo me acuerdo, y un taleban, ahora hay un, un taleban que did, que did y es un monstruo el rey, joder, y, y el Fuku, por aquí andamos, madre de Dios, ahora manifiestase tu Cristo, estoy en la bomba igual va a ser verdad que hay, que hay seis, seis personas ahí, eh, bueno pues nada, alegro me, mucho de que, de que, de que estuvieres por ahí Y, y, joder, pues, oye, nada, eh, a lo mejor con un poco de suerte tu día, ¿eh? Otro día, recordó un día, nada alguna vez tuve, bueno, alguna vez tuve más. De alguna vez el ordenador marcó más. <risa> Otra cosa allí que sería verdad o que sería mentira, ¿eh? Que yo me, me creo me creo más que sería, que sería mentira. Porque si es verdad, hubo uh, uh, alguna vez, tío, de estar viendo... ¿Eh? Eh, viendo a lo mayor somos 10 personas conectadas Y de repente 11, 12, 13, 14, 15, decir Como si todos se, se empezara a conectar un tiempo Y llegó a 25, la de mi madre Obviamente ya es mentira No, no, no hubo, porque de seguida más volvió a basar otra vez ¿eh? A quedar en a quedar en casi nada Pero bueno, oye, en fin ¿eh? Bueno, que nada, que lo de hecho, Que voy a basar para casina voy a estar haciendo el ejercicio ese que por decía de intentar acordarme de todas las cosas que hice hoy ¿Mm? a ver si soy capaz de acordarme de todo eh, si de alguno de vosotros eh, está desarrollando ya eh, eh, defectos eh, en las capacidades cognitivas recomiendo pues este, este ejercicio porque furula bastante bastante bien Bueno mentira podría no formular nadie, yo estando igual de jodido que, que estaba. Vamos a decir sencillamente que a lo mejor si no hiciera estas cosas de si ese en cuando estaba más jodido todavía de lo de lo que ya estoy. ¿eh? A lo mejor y es más adecuado decirlo, decirlo así, decirlo de esa manera. Y bueno, lo dicho, vamos a ir despidiendo. Vamos a ir despidiendo, dando gracias a un montón de, de gente por un montón de cosas. Vamos a agradecer lo primero a esas seis personas que tuvieron el chat. ¿eh? Muchas gracias a todos. a las demás personas que estuvieron también sintiendo este programa sintiendo Anadonia, sintiendo Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada, otros más que estuvieron en Radio Cuca.org un saludo a toda la gente ¿eh? que lo descarga su día, un saludo especial esta noche a, a Fanjul por traerme el, el botellín de agua que falta del tenía y vémonos, os sentímonos la semana que viene y ya sabéis lo que vos desea a todos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 No puedes cobrirla. Estás padeciendo una náusea constante. Traerse siempre los mismos roundes. Sin girar, sin parar. El tema de un pedrusco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio sobre mismo eje. Ya lo has comprobado. A cada tropiezo le sigue un palo. Nada.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 Eres un carijo, pero sabes que aquí a la vida das a verla Pero esto es lo que hay, y eso es lo que pasa Si no quieres caldo, toma siete tazas Todos sauna pisándote la chepa Rampla, trinca, malversa. Que siga el paso doble, la cuerda flamenca Que grita con ellos, ¡Viva las cadenas! ¡Rompe ya tu silencio! ¡Dale el dolor que te dio primero!